Mauricio Atencio Sí, soy el tío de Mauricio Atencio Bueno, eh, pedirle una, una, una reflexión de, de la marcha de hoy de, Si ha escuchado al juez de la causa lo que ha dicho eh, Cómo están viendo el caso, cómo, cómo van a seguir ¿Cómo, cómo? Que no te escucho bien, es Digo de, bien. Bueno, que, que nos dé una, una opinión de, de todas las organizaciones Todo lo que ha visto en la marcha de hoy Eh, como sí, eh, primero y principal quiero darle, eh, agradecerle muchísimo a todas las organizaciones que han participado, que han colaborado, que nos están dando una mano, viste, por la muerte de mi sobrino, para hacer justicia, para pedir justicia, que son muchísimos chicos los que se han sumado, muchos eran amigos de, son amigos de mi sobrino, y estamos acá a la puerta de la comisaría tercera pidiendo justicia por la muerte de mi sobrino, porque no nos parece justo que él se haya matado, me entendés. Lo único que queremos es justicia, porque él, estamos más que seguros que él no se ha matado. Queremos justicia. ¿Qué, qué? No sé si escuchó al, al juez de la causa, Pablo Flores, hoy, diciendo que, que no estaba incomunicado. Sí, sí el, el, el juez ha hablado en la televisión diciendo que él no estaba incomunicado, que desliga la policía de, de la muerte de Mauricio. Eh... ¿Cómo se llama? Y en eh, a nosotros, a los familiares de Mauricio, la los policías nos comunicó que él estaba detenido. Eh, o Así sea, lo comunicó, pero no nos dejó ver. Es como que cuando nos vinimos a ver, la policía dijo que estaba incomunicado. él, ¿Por qué incomunicado? Por un delito menor. entender No se puede. Ah. Entonces, cuando vinimos a verlo, no nos dejó, no nos estaba Pero, se llama? bueno pues son muchas las dudas que tenemos ¿me entendés? son muchísimas las dudas, queremos justicia porque él no se ha matado, sabemos que no se ha matado bien. ustedes cuando le avisaron de, de esta trágica noticia les avisaron cuando ya Mauricio estaba en la morgue del hospital Shawson, avisaron cuando él estaba en la morgue del hospital no, en el hospital en la morgue judicial, la morgue judicial, sí en la morgue en la morgue judicial del hospital Marseguiro. Ah perdón bien ahí no nos avisaron cuando él estaba ya el amor que estaba fallecido que se había abortado claro pero usted, escuché varias veces de, de las organizaciones de Luciana Herrera también la mamá de Mauricio que decía que que por qué no no se comunicó antes esto para para ir a la comisaría y que no se borraran las pruebas y todo eso no ¿Vamos, vamos, vamos. de poder eh, haber accedido a, a esa noticia antes para para poder haber ido a la a la comisaría con abogados todos para para que no hubiera ninguna eh que mira, se volvara las pruebas y, y eso y, y, y, y, y supuestamente no nos avisado porque mira qué sé yo tenemos muchas dudas me entendés si supuestamente no nos avisaron no no, no nos avisaron ni sé yo no sé habrá estado muerto el niño ya Ajá. como que mhm De, y, y ustedes están con los abogados todos, me imagino, porque decía Luciana que algunas cosas no querían decir, porque están con los abogados ya recolectando todo tipo de, de pruebas eh, que no las pueden decir eh, en, en público. Sí, sí, en realidad, bueno, hay cosas que estamos manejando, viste, de, de, despacito y, y cómo se llama. Eh, y bueno, en su momento, dice, iremos a dar información más más concreta, más segura, digamos, ¿no? Pero por el momento, eh, eh, qué sé yo, lo único que podemos hacer en este momento es venir y pedir justicia nada más por la muerte de mi sobrino uh -huh. Queremos que sea justicia nada más. Uh -huh. Y como decía usted, eh, ustedes están casi convencidos de que, que Mauricio no se mató, que lo mataron. Sí, sí, estamos más que convencidos que, que, que mi sobrino no se mató, no se mató. No se, no se puede haber matado él con 22 años, con todas las ganas de vivir que tenía y de salir. Tenía ganas de festejar el el, el día de amigo justo ese día. Claro. Eh, tenía ganas, tenía... Estaba trajeando con sus amigos para, para festejar el día del amigo, ¿entendés? Decime vos qué chico... con todas las ganas la fuerza de vivir eh, se va a ir y se va se va a matar claro no totalmente y menos en una y menos en una comisaría lo que estamos y, y menos en una comisaría como eh, si hubiese que ehh eh como te pongo es como darle el gusto y a la imagín, policía si hay un chico si hay un chico a, a vos metré pasado también si te llevas el un día y el lunes Es el Día del Amigo, ¿qué vas a tener? La esperanza de salir de luz, de estar con tu amigo, no vas a estar pensando en matarte justo un, cuando viene fantabandoria para el Día del Amigo, ¿no? Claro. Y lamentablemente sabemos, todos los que... Que el juez salga a decir eso que dijo da bronca, porque todos sabemos las la violencias que se vive dentro de las comisarías de, de todo San Juan, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Y a usted... ustedes están pidiendo sí. que, que se que se aparte a los policías que trabajan ahí en la, la tercera que se los aparte para que sean investigados que no sigan... sí sí sí nosotros estamos pidiendo que se que aparten a, a a los policías que estuvieron en ese momento y para que los investiguen para que se haga la, la investigación correspondiente no porque no puede no puede estar impune no vamos a estar impune la muerte de mi Ajá. Uh -huh. no como otras muchas causas viste que que, que quizás porque la gente es pobre viste y un montón de cosas y, y lo guardan lo, los lo, lo cierran en un cajón y queda ahí listo no se habla más estoy en cuba no vamos a permitir que esto no vamos a dejar que esto pase uh -huh. no vamos a dejar que... no vamos a dejar la muerte de mi sobrino en tiene que hacer justicia vamos a hacer justicia y y vamos a vamos a, hacer, a, a vamos a hacer justicia loco no sé qué te puedo decir sí. Dale. Ir hasta el final para que y para que no para que no haya otro Mauricio, ¿Qué, para qué? que no haya ningún otro Mauricio porque estamos cansados que nos maten a nuestros pibes, yo tengo hijos, seguramente tenés hijos y si no los tenés tenés hermanos, hermanas, me entendés sobrinos y no queremos, no no queremos que a nuestros niños del futuro nos les siga pasando esto loco, de bueno, de bueno Bueno, eh, le agradecemos esta comunicación y sepa que este medio eh, es un medio comunitario de las organizaciones que están ahí marchando junto a usted en este momento. Hay varios compañeros sí. allá y, sí. y que estamos ahí codo a codo para lo que necesita. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Muchas sí. gracias por el apoyo. No, dale, un abrazo. no es sé de nada. Un abrazo. Ver, chao, chao.